Elche rendirá homenaje este domingo a la figura del palmerero con la entrega de la medalla de plata del bimilenari en ese acto institucional que tendrá lugar el domingo en el Ayuntamiento con motivo del aniversario de la Constitución Española. Ayer lo anunció el alcalde con la entrega de una placa al ex palmerero Pascual Macía en el huerto de San Plácido en el marco de ese otro aniversario, el 20 de la declaración del palmeral como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco. Por ello, hoy en ...en nuestro programa La Glorieta... ...dedicaremos una parte del mismo... ...a hablar de la figura del palmerero... ...con el fin de analizar... ...el presente y futuro... ...de este oficio... ...el más antiguo de la ciudad... ...vinculado a nuestro bien universal... ...también en unos minutos conoceremos... ...qué actos se llevarán a cabo durante este mes... ...tras suspenderse... ...las fiestas de la Avenida de la Virgen... ...no habrá carrera de cantón... ...ni romería, ni procesiones... ...los contagios continúan produciéndose... ...y ya lo escuchamos ayer en este mismo programa... ...la pandemia no está en absoluto controlada... ...la directora de la Unidad de Enfermedades infecciosas ...del Hospital General Mar Masía... ...pedía a la ciudadanía, a ustedes... ...que es muy importante... ...que reduzcan las relaciones sociales... ...a pesar de lo duro que pueda ser... ...en una época como es esta... ...cercana a la Navidad... Ayer, casi todas las comunidades autónomas, incluida la nuestra, aceptaron las medidas para las Navidades y ya sabemos que habrá cierre perimetral de todas las comunidades, la de aquí también, del 23 al 6 de enero. Se opone Madrid, no estarán permitidos los viajes entre comunidades durante esta Navidad, salvo que sea para visitar a familiares o allegados, lo que arroja ciertas dudas de cómo se va a poder controlar o justificar esos desplazamientos. De ahí que el Gobierno haya apelado una vez más a la responsabilidad de la ciudadanía. El toque de queda se amplía hasta la una y media de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja y las reuniones familiares se van a permitir hasta un máximo de 10 personas en las comidas y cenas ...de los días más señalados de las Navidades... ...son medidas que se acuerdan... ...para que no haya un nuevo repunte de casos... ...los expertos sanitarios... ...ya lo hemos escuchado en este mismo programa... ...aconsejan que estas Navidades... ...no haya reuniones con personas que no residan juntas... ...por lo que el Gobierno pide... ...que nos quedemos en casa... ...en Navidades... ...también... ...Sanidad ha comprado... ...hablando de otro asunto... ...pero que tiene que ver... ...con lo que se necesita... ...para fortalecer el sistema sanitario... ...en estos momentos de pandemia... ...pues Sanidad anunció ayer... ...la compra de un millar de ordenadores portátiles... ...para extender la telemedicina... ...en los centros de salud... ...mientras tanto... ...en el último parte, de, parte dado ayer... ...por la Consejería de Sanidad... ...en la Comunidad Valenciana... ...se han registrado... ...más de 1.400 nuevos casos positivos... ...y 29 fallecimientos... ...y el CHE vuelve a aparecer... ...en la lista de los brotes de los más de 60 detectados ayer... ...dos se han producido aquí, en nuestro municipio uno de ámbito educativo con cuatro casos y otro de ámbito social con el mismo número de casos, cuatro personas positivas. Por otro lado, es jueves y no se olviden que a las diez y media tendremos ese rincón gastronómico de Manoli Guilader. Y como siempre, vamos a comenzar con música, ya nos está esperando esa música después de la sintonía del programa. Vamos con Maribel Quiñones y la conocida Martirio, celebra más de 40 años en los escenarios regalándonos su voz tras la peineta y esas gafas de sol y celebra su carrera musical con un concierto en Madrid junto a otro veterano de la música, el pianista Chano Domínguez. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia Sempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un almohada a todo con la mirada y un alma que embriagase con suave aliento y el besarme sintiera lo que yo sé si dentro y a veces me pregun. precioso tema que ambos Martirio y Chano Domínguez dedican al gran cantante cubano Bola de Nieve todo un referente de los boleros del pasado siglo y de la voz de Martirio nos vamos a otra voz también femenina muy sugerente, muy potente y que emociona y que atrapa, es eh, la voz de otra cantante mucho más joven que Martirio, ella es la cantante catalana Silvia Pérez quien eh, nos interpreta Mechita, una chica muy guapa. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud te atesora, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora y tu juventud te atesora, todo mundo de esplendor humor. y el misterio de tus ojos ha aturbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda en tus ojos, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes que te quiero por eso te ruego no me hagas sufrir más De mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud, tal te tesora, todo mundo de el misterio de tus ojos ha atuervado toda mi calma Y hace ser en mi alma una esperanza de amor Bellita de mis ensueños, muñequita seductora Tu juventud, tal te tesora, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor, mechita Eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu boquita divina que quisiera, quisiera yo besarme, mechita Tú bien sabes lo no mucho que te quiero Y por eso te Sufrir Me Mechita Eres linda tus ojos Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina Quisiera Quisiera yo besarme Mechita Tú bien sabes Lo mucho que te quiero Por eso te ruego No me hagas sufrir más 101.4 tele Radio Marca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 ...desde Urbaser y Ayuntamiento de Elx... ...trabajamos por una ElxMesnet. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de comenzar la primera de las entrevistas programadas... ...seguimos con más voces potentes de mujeres cantantes... ...concretamente seguimos en Cataluña... ...con la cantante y pianista Gemma Humet... ...porque ha presentado un nuevo disco, Matria... ...un nuevo paso que ha dado en su carrera musical... ...que se caracteriza por defender esa canción de autor comprometida y mediterránea. La escuchamos en su tema Mare. Només cuando veus que plora un infant, se trenquen esquemas. Només cuando veus que unos ulls se te acosten per hacer fugir la por. Només quan sents aquella alè que t'esgarrapa el pit. Només quan notes aquells dits que et busquen en delit. Només quan veus que un somriure et pot fer feliç. Reneix la vida. preneix la vida. Aquell moment en què te n'adones que el temps no s'atura, que la meva sang ara i per sempre serà part de tu. Tu has sentit el bategar del cor que duies Cel la te ballar press de ser lliure i fer el mi I finalment veig clar que ets tu qui m'ha fet néixer a mi Això és la vi Això és la vida Això és l'aví. Per mi, si m'ha de llevar-me amb mal coll d'anar amb les tretes a l'aire durant tota la nit i mal l'esquena de dormir reclinada. Però també és llevar-me amb un somfibre d'orella a orella només de veure la peque i el seu pare. Tots al mateix llit soc feliç. Sí, Mare m'ha fet saber què he vingut a fer en aquest món. I, i és que quan em mori, em moriré d'amor. Ser Mare és la meravellosa i tenuda explosió d'un volcà. Per mi, Ser Mare és estar-te gravant aquest missatge que saps que sempre em fa molta vergonya fer aquestes coses. Apa. ¿Qué ha Apa, papa, yo no me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 430 101.4 tele el radiomarca la glorieta con rosmary alonso son las 9 y 19 minutos de la mañana tenemos 7 con cuatro grados de temperatura Y vamos a hablar de las fiestas de la Venida de la Virgen. La pandemia sigue sin control y por ello los eventos multitudinarios siguen suspendiéndose. En Elche esta semana la Sociedad Venida de la Virgen anunció que nos quedamos sin carrera de cantó, sin romería, sin procesión. Nuestras fiestas de invierno tan arraigadas en nuestro acervo cultural. ...se han suspendido y en su lugar... ...nos plantean algunos actos alternativos... ...pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros... ...al presidente de la Sociedad avenida de la Virgen... ...José Manuel Sabuco, muy buenos días José Manuel. Hola, buenos días José Bueno, la decisión, ¿cómo se llevó a cabo esta decisión? Supongo mmm, que ustedes tenían esperanza... ...de poder celebrar la carrera de cantó... ...o la romería o la procesión... Bueno, después del verano esperamos un poco a ver la evolución de la situación, pero ya ha iniciado el otoño, tuvimos la reunión, la, la Sociedad Avenida de la Virgen y consensuada con, con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Fiestas y con la Basílica de Santa María y, bueno, tomamos la decisión de que, bueno, había que, tendría que prevalecer la seguridad sanitaria de los ciudadanos Y bueno, actos multitudinarios no se podían realizar y a la espera de que pronto llegue la vacuna y que en el 2021 podamos volver a celebrar como como cada año hacemos todas las actividades eh, que tenemos. ...que tienen tradicionalmente lugar... ...del 28 al 30 de diciembre en nuestra ciudad. ¿Se ha podido salvar alguno de los actos... Eh, ...o todos los actos que, eh, que programan ustedes... ...arrastran multitudes? Bueno, nuestros actos son multitudinarios... ...tanto la romería del día 28... ...en la playa del Tamarit... ...como los actos del 28 por la tarde... ...en el barrio del Raval, en la ciudad de Elche... ...como el 29 en la procesión... ...todo ello ha sido cancelado... Eh, durante estos días sí que tendremos programas especiales a través de nuestra página de Facebook con retransmisión de los actos de, del año anterior, programas especiales con, con entrevistas Tendremos también el disparo de cohetería en aquellos momentos del día importantes como es el momento del hallazgo, el momento de la carrera de canto, Y el día 29 tendremos un acto central, que será la, la Eucaristía, a las 12 de la mañana, la Basílica de Santa María, con el aforo permitido en ese momento. Y para facilitar también el seguimiento de la misma, se retransmitirá también por el Facebook de la Basílica de Santa María y de la Sociedad Venida de la Virgen. ¿La misa cómo será? Esa misa, porque, claro, eh, nos hemos quedado sin fiestas, pero tenemos el día festivo en el calendario, señalado en rojo, el 29 de diciembre. Solo... Es festivo eh... local. Ese día hubiéramos tenido la procesión y la misa solemne y la mascletá. Eh, quedará reducido a, a la misa solemne, que será presidida por el señor obispo, a las 12 en la Basílica de Santa María y un disparo de cohetería al, al finalizar. El aforo será el que se permita... En esos en esos momentos dan por la legislación vigente y bueno se podrá seguir también por las redes sociales luego comentar también otra iniciativa porque hubiera un poco de presencia de, de la festividad en las calles de la ciudad hemos eh, lanzado unas balconeras solidarias con la imagen de la virgen que se pueden adquirir en la basílica de santa María, y la recaudación irá destinada a una a la obra social la obra qué obra social tiene la eh, tienen ustedes la avenida de la virgen eh, pues del año siempre cada año lo dedicamos a una entidad en, eh, hace dos años fue a fae a la entidad a la que fue destinada el año pasado fue un proyecto de manos unidas y bueno este año todavía está por, por decidir a qué entidad va a ir dirigida pero siempre dentro de nuestra actividad tiene mucha importancia esa labor social de apoyar ...a las entidades que están trabajando... ...yo creo que la situación por la que estamos atravesando... ...debido a la pandemia... ...pues hace que tengamos presente también a esas personas... ...que están sufriendo a causa de, de la pandemia y aportar nuestro pequeño granito de arena para, para ayudar a todas las personas a través de las entidades que están apoyando. Pues ya que estamos hablando de financiación, ¿qué va a pasar con la subvención que ustedes reciben cada año del Ayuntamiento para organizar unas fiestas que quedan suspendidas? Bueno, eh, aunque no tengamos las fiestas eh, como ordinariamente conocemos, también vamos a, a tener una serie de, de gastos, digamos, a través de los programas especiales, lo que es el, los gastos propios del arreglo floral en, en Santa María el día del de, día de la festividad, por supuesto no va no va a ser el gasto de un año normal y bueno, pues el, el remanente que podamos tener va a quedar para para el 2021 que esperamos poder celebrar todo lo que teníamos previsto para este año, que era año jubilar porque se cumplen los 650 años de, del hallazgo, según la tradición, 1370-2020. Era un año especial que ha sido prorrogado desde la Santa Sede hasta el 29 de diciembre del 2021 y esperamos eh, ese dinero, esa subvención, poder emplearlo en las actividades a desarrollar durante el 2021. Claro, ¿tenían ya pensado cómo celebrar ese aniversario redondo de, de este hallazgo, de esta leyenda? Pues sí, habían muchas actividades ya concretadas, como la peregrinación de la imagen de la Virgen a todos los barrios y las pedanías de la ciudad. Teníamos también un espectáculo piro musical para el día 29 de diciembre. En fin, todo eso queda en, en la agenda para poder desarrollarlo, si Dios quiere, el, el próximo año, en el 2021. ¿Y qué queda más en la agenda para la sociedad? Porque ustedes también son antiguos, también celebran un aniversario, ¿van a celebrar en 2021 algún aniversario redondo? ¿Lo celebraban en 2020? Lo celebrábamos en 2020, sí, 150 aniversario de, de la hallazgo, Y bueno, todas esas actividades que quedan ahí, eh, a la espera de que finalice la pandemia, de que podamos volver a la normalidad y poder celebrar todos los actos como tradicionalmente venimos haciendo, nuestro pregón, nuestras sí. visitas eh, de que... Fases Cantó a los centros escolares, uh -huh. el concurso de dibujo infantil, el certamen de cartel institucional… En fin, son muchas las actividades que a lo largo del año venimos realizando ...que por las circunstancias... ...este año no se pueden desarrollar... ...los ensayos del Coro de Heraldos... Es decir, ...todas esas actividades... Eh, ...tenemos la esperanza... ...de que en 2021 podamos renomarlas... ...con más ilusión, con más fuerza... ...y sacar a la calle las fiestas... ...como la ciudad y la patrona merecen. Cuando le preguntaba por otro aniversario... ...me refería al, al de ustedes... ...como sociedad venida de la Virgen... ...porque estamos hablando de una institución... ...también eh, centenaria... Sí, una institución fundada en 1865 es la, una entidad de cana en la ciudad con mucha tradición y bueno que seguimos ahí trabajando con esa finalidad de, de conservar de propagar y de difundir esta celebración tan tan entrañable para el pueblo de elche como como de avenida de la virgen Por lo que ha dicho, cantón no visitan los colegios, no hay una campaña, pero ¿el Cantó de 2020 será el mismo de 2021? ¿El que tenían ustedes previsto este año será el de 2021? ¿Todo se aplaza? Eh, bueno, se aplaza todo a poder tener la Asamblea General. Los cargos se nombran anualmente. Para este año 2020 estaba nombrado Francisco San Martín, como Francesc Cantó y para el 2021 pues será la asamblea la que decidirá los cargos tanto el de cantó como el de pregonero, pregonera y los cargos honoríficos de, de las fiestas de cada año. Este año quién era el pregonero de la avenida? No se llegó a designar por porque no pudimos celebrar la asamblea, ya nos cogió la, la pandemia. Bien, pues solo queda entonces eh, eh. Suerte, eh, que todo vaya bien. que se eh, solo, Una última pregunta. ¿Tienen algún proyecto para que caigan más reconocimientos a, la, a las fiestas de la Venera de, de la Virgen? Bueno, seguimos trabajando eh, recientemente en reconocimiento de fiestas de interés turístico autonómico, el de bien cultural y material, y seguimos trabajando para que sea reconocida pues la siguiente sería la fiesta de interés nacional. Tienen que pasar unos años desde el reconocimiento de fiesta de interés autonómico y seguimos en esa labor de, de difusión, de sensibilización, de dar a conocer para, y para conseguir esa, esa declaración como fiesta de interés nacional. Con todos estos reconocimientos está garantizado... Eh, la representación en la playa del Tamarit a pesar de, de los patibeles y los planes eh, del gobierno autonómico. Por supuesto que sí, está garantizado, sobre todo porque el pueblo ilicitano es una tradición que lleva que lleva en su en su ADN, ¿no? Nada más hay que ver cada 28 de diciembre la gran cantidad de personas que se desplazan desde tempranas horas a la playa del Tamarit y cómo la ciudad participa y vive cada año en esos días 28 y 29 de diciembre, festivo local. Pues eh, dicho esto, ya ponemos el punto final. Muchas gracias, José Manuel, por explicarnos qué es lo que van a mantener y de qué forma han tenido ustedes que llevar a cabo esta decisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. 101.4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 ...con Rosmar y Alonso... ...pasa un minuto de las nueve y media... ...el termómetro sigue subiendo... ...ya tenemos 8 grados de temperatura... ...y antes de la siguiente entrevista... ...vamos a escuchar la voz ahora... ...la voz masculina... ...del cantante ya consagrado... ...el gran Rafael... ...de Quererte Así... De quererte así hasta en lo que ser derogar por ti de llorar por ti sin poder dormir sin poder comer que me quedará de quererte así de quererte así Mi alma y mi voz hasta olvidar el nombre de Dios para no nombrar más que el de mi amor que me quedará de quererte así tan solo mi voz que se apagará tan solo mi amor Triste i sin calor Reste que ma peau Qui cherche demain Et surtout la peur De t'aimer encore demain Presque mort De quererte así Hasta enloquecer De rogar por ti De llorar por ti Sin poder dormir, sin Sin poder comer Dime que me quedará De quererte así? Tan solo mi boca se apagará tan solo mi amor Triste y sin calor Tan solo mi piel Sin sabor a miel Y mi gran temor De quererte aún más y más Al morir De quererte así Con un gran dolor Con un gran dolor Hasta destrozar Este corazón Sin poder gritar Sin, sin tener razón ¿Qué que me quedará De quererte así? Tan solo un amor Tan solo un amor Que sufre por ti Que muere. Por ti Pues acabamos de escuchar al gran Rafael junto a Pablo Alborán. Y ahora vamos con eh, No Más Música. Unos consejos publicitarios e inmediatamente volvemos con la siguiente entrevista. 101.4 Teleelch Radio Marca es hora de renovar tu viejo coche Ven a Juan Agullo Citroën Y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero Con navegador, llantas aluminio Pantalla táctil de 7 pulgadas Climatizador, tejido urbano rojo 82 caballos y 1200 de motor Por tan solo 11.300 euros Son unidades limitadas Ven a por el tuyo Juan Agullo Citroën, Avenida Libertad 60 647 19 40 -00. La Glorieta ...con Rosmar y Alonso. 9 y 37 minutos de la mañana... ...seguimos aquí en el 101.4 de Teleelche... ...en Radio Marca en nuestro programa La Glorieta... ...lo hemos dicho ya en el programa Elche, buen día... ...el Ayuntamiento va a reconocer este mismo domingo... ...en el acto institucional, la labor y el esfuerzo... ...de los palmereros, esa labor y esfuerzo que han realizado... ...y que realizan para mantener una de nuestras señas de identidad más importantes, el Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, y un oasis para todos los sentidos. Este lunes se han cumplido 20 años desde que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Universal, y ayer el alcalde entregó una placa al expalmerero Pascual Macián, en el huerto de San Plácido, y en ese acto anunció la entrega de la medalla de plata del bimilenario este domingo, en el acto de la Constitución Española, ...a la figura del palmerero, a su familia... ...pues para hablar de este oficio... ...tenemos con nosotros al presidente... ...de la Asociación de Palmereros de Elche... ...Vicente Campos... ...a quien damos la enhorabuena... ...por este gran reconocimiento del municipio... ...buenos días... ...Hola, buenos días, muchas gracias... Eh, ...¿qué valoración hace... ...de la decisión de este equipo de gobierno... ...de reconocer al palmerero... Bueno, pues tenemos, bueno, un, una primera instancia, una visión muy positiva, que es que entramos dentro del discurso oficial. Ya ayer el mismo dijo al alcalde que si tenemos un palmeral, pues también parte de la gente que cuida ese palmeral, pero luego, discutiblemente son los palmereros. O sea, que estamos dentro de la agenda política. Eso es muy buena noticia. Y hay un reconocimiento. Ayer la mayoría de los asistentes invitados los palmereros. Eso pinta bien, por ahí muy bien. Y además ayer en ese acto, en el Museo del Palmeral, en el huerto de San Plácido, es, se entregó una placa a Pascual Macías. ¿Él representa lo que es este oficio? Sí, eh, claro. Eh, digamos que es de las personas mayores que se han retirado, de los últimos en retirarse hasta prácticamente este año, el año pasado, él estaba subiendo. Hablamos de una persona que ronda los 74 años, me parece. Sí. Representa la tradición que hemos heredado los palmeros actuales, o sea, el oficio de palmero ha estado sustentado por una tradición familiar y él podría ser un buen representante, sí. Acaba de decir que Pascual Macia con si tiene 74, el pasado año se retiró, seguía subiendo a las palmeras con la con sus zapatillas de esparto y la soga? Claro, sí, o sea, no ...no subía como en sus mejores tiempos... ...pero sí, sí, yo lo, lo, lo he visto subir... ...y el chano, chano ha sí, hacía sus trabajos, sí. ¿Un palmerero puede ir más allá... ...de, de, de la edad de jubilación eh, subiendo a la palmera? Eh, vamos a ver, eso depende mucho de cada persona... Si, ...si la persona está sana y tiene una salud... ...pues sí, de todas maneras... ...hablamos de un oficio así como los mineros... ...que a lo mejor en treprana habría que ir buscando una segunda actividad... ...eso depende mucho de cada persona... ...hay gente que a los 50 hasta que no puede... ...y gente a los 60 y pico pues es, está fuerte, le ves, le ves sana... ...pero vamos, el oficio de palmero es un oficio muy exigente... ...que físicamente es un esfuerzo bastante grande... ...no no cualquier persona ni... ...vamos, que es que es muy exigente... Vamos a hablar de ese oficio. Usted acaba, de en la valoración, ha dicho que es muy positivo que se haya reconocido a este oficio, al palmerero, a la figura del mismo, y que ya estén ustedes en el discurso oficial. ¿Qué, qué les ha pasado a, a los palmereros durante todos estos años en los que no han, no han estado en la agenda política, en ese discurso oficial? bueno pues eso que no nos tenía en cuenta de toda amenaza te digo el que estemos en el juicio, en el discurso oficial es un paso importante pero nos queda mucho o sea, la trayectoria es largo digamos que llevabamos mucho de atraso ¿Qué nos ha pasado pues eso pues que no estábamos en la agenda como tú dices y y bueno y de hecho ya te digo oficialmente lo oficial que palmero no existe si vas a la real academia en la rae no existe palmerero existe palmero o sea, que hay hay muchas cosas que se han hecho, pero todavía queda mucho por hacer. Sobre todo lo que más eh si quieres hablamos de ello, es que parece que hay a formación que eso está bastante bastante bien regalado, es que al final podamos trabajar plenamente. ...con nuestro sistema tradicional pero bueno que eso ya si quieres hablar Sí, lo tenía lo tenía en mente porque el instituto de la torreca por fin va a ofrecer eh, ese esa formación para eh, el oficio de palmerero esto es un paso importante para garantizar el futuro claro ese es otro hito que haya una formación reglada de tu manera te digo está muy bien encaminado pero se está diciendo a nivel de prensa que va a la formación y seguramente la hará, pero vamos, que el que se está amasando el pan ni siquiera está dentro del horno, pero en su momento esperemos eso, que pase al horno y que luego se, se salga del horno. Ahora, ahora mismo está en proceso, o sea, de Madrid han pedido documentación a la torreta para ver qué unidades de competencia es realmente eso de palmerero. O sea, lleva, lleva su proceso, pero está muy bien encaminado. Ya, yeah, son anuncios que quizá no deberían adelantarse tanto en el tiempo, pero eh, Vicente, vamos a ver lo que tenemos, lo que tienen ustedes. El oficio dicen que no está reconocido, pero creo que recordar que hace años se trabajó para que ustedes aparezcan eh, pues, en no sé qué estatuto o no sé qué ley como como palmereros, con sus materiales homologados, ¿Qué, qué, qué, ¿en qué situación se encuentran ustedes? Si no si el oficio no está reconocido, ¿o qué pasos son eh, los que se dieron? Porque de esto lo hemos sí. publicado, ¿qué pasos se dieron eh, ¿y, qué, sí. y no se han concretado? Te hago, te hago un resumen. En su momento, eh, bueno cuando era alcaldesa Mercedes Alonso, se planteó el tema y en aquel momento se vio que lo más rápido era que hubiera un reconocimiento dentro del, del régimen agrario. Eso se hizo y estaba muy bien eh, y ha quedado de la siguiente manera. Eh, existimos los palmereros para trabajar de alguna manera en la agricultura, pero todo lo que se salga de ese ámbito eh, ya dejamos de existir. Con la formación reglada sí que pensamos que ya se, se puede dar el paso para que pasemos al régimen general. Digamos que el palmerero, como como palmerero, puede trabajar en ayuntamientos o a nivel ornamental en chalés y, y demás. Oficialmente a ahora mismo yo solamente podía trabajar mis palmeras que tuviera en una parcela agraria. Entonces, Eso es lo que tenemos actualmente. Vale, entonces, ¿qué pasa? Porque quien nos esté escuchando, el palmerero es una figura importante para aquellos propietarios que tengan uno, dos, tres y las palmeras que sean en sus parcelas. ¿Qué pasa si se llama a un palmerero de Elche para que poden las palmeras de una vivienda o eh, una eh, unifamiliar en el Camp de Elche? ¿Están contratando a una persona eh, que si tiene un accidente va a haber problemas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurre? Pues está ahí un poco en el ritmo. ¿Puede haber problemas o no? O sea, el, eh, se supone si esa persona que contrata es autónomo, pues entonces el autónomo se hace responsable de de, de, de lo que haga. Él, él cubre su responsabilidad. Si llama a una persona que esté de alta, que sería lo lógico pero en el caso de haber un accidente, pues lo asumiría al autónomo, eh, pero si nos vamos a una instancia oficial, que ahí tiene que firmar un técnico, actualmente lo que se está, digamos, es mirando hacia otro lado o no aplicando bien la ley, o cuando se quiere aplicar directamente el palmerero no, no puede trabajar dentro de las medidas que que hay hoy, hoy por ley. O sea, por ejemplo, te digo, el, el, el gran parapeto que tenemos actualmente los palmereros en la normativa europea en ciudades de higiene, que es de que eso es esa aplicación es es obligatoria para todos los estados de la Unión. Esa normativa dice que allá donde pueda llegar a hacer a una fiesta o una plataforma o una grúa, pues eh, está tiene preferencia ante el palmerero. ...pues en un chalet donde la grúa no tenga muy buena acceso y demás... ...o el suelo simplemente porque no hay un suelo firme... ...asfalto, adoquinado o cimentación... ...pues no hay... ...o sea el palmerero tendría ahí preferencia... ...pero allá en un billar... ...o si tienes un chalet que está asfaltado por ley... ...ahí ya no puede subir un palmerero con las técnicas tradicionales... ...tienes que llamar a la grúa... ...pero de todas las te digo, ahí hay como un limbo... pero no, que nadie se preocupe y que siga llamando al palmerero... Por sí, por supuesto, porque es una de sus principales fuentes de ingreso, ¿no? Claro, actualmente, eh, digamos que el 80-90% al del trabajo que tiene hoy en día el palmero es fundamental. La palma blanca, sí, en el Che es muy potente, pero si nos salimos del Che es, es nada. Y el tema del latín, incluso en el Che, ahora mismo es muy poquita cosa. La mayoría del trabajo de los palmeros actuales es... Eh, la puedo armamentar incluso fuera delche ¿Y qué pasa con los huertos municipales y con esa escasa plantilla y con la decisión del equipo de gobierno de externalizar el servicio? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ustedes están en esas empresas que optan a la adjudicación de, de ese presupuesto con el fin de podar los huertos más emblemáticos? Sí, bueno, ahí es, es que esto ya requerió monográfico. Por ejemplo, ahí el mismo el alcalde dijo, aunque es un, una versión que han dicho por varias veces, que a los palmereros municipales se le va a dotar de medios, tanto humanos como mecánicos. Pues actualmente tenemos una plantilla que no acaba de desarrollar todo su potencial, ya no porque sea escasa, que, que bueno, todo es relativo, sino porque no disponen de medios que les haga competente el, el, el desarrollo. ¿no? Si no hay gente que recoge o si no hay un camión, ...que va al paso de los palmereros... ...pues eso atrasa mucho el, el trabajo... ...y luego sí, o sea, las empresas que se externalizan... ...hasta ahora se han quedado empresas de aquí de Elche... de aquí delche. ...dice hasta ahora... ...eso significa que puede haber competencia... ...que puedan venir de fuera si esto va a más... ...si la externalización al final se convierte... ...en en una en un dulce para, para otros... Claro, mira, te digo, en la última contrata que ha habido, la primera empresa, no sé si han habido, te de cabeza, no ha habido, si se han notado como siete empresas a la última contrata. Pues la segunda, o sea, la primera empresa era una de aquí y la segunda era una empresa exterior. O sea, perfectamente, si cumples los requisitos y, y pones un mejor precio, unas mejores condiciones, perfectamente, claro, porque era una empresa exterior. Que te digo por uno, si la primera solicitante no lo hubiera hecho, ...el palmeral delche, o sea, el, el, el parque municipal... ...lo que es el Lorde Valls, que forma parte del parque municipal... ...lo hubiera hecho una empresa externa, claro. Bien, pues eh, Vicente Campos, ¿cuál puede ser el futuro? ¿Qué futuro es el que, el que tiene el palmerero... Usted lo ha dicho, la formación es importante para estar incluidos. El objetivo es que ustedes estén ya incluidos en el régimen general, no en el régimen agrario como tal, como palmerero. Pero para eso, ¿qué queda por hacer? Mayor implicación está, por supuesto, en el discurso oficial, pero ¿qué tienen que hacer los representantes políticos? Sí, pero te digo esto sería un, un paso intermedio que que lo hemos hecho, lo vemos que ahora mismo, te digo de ahora mismo, si me hablas de hace un año o dos, pues te hubiera dicho, bueno, está todo por hacer. Sí que ese paso se va, va a conseguir, la parece ser que se va a conseguir, yo te digo, se está amasando el pan y tiene muy buena pinta. Eh, la formación reglada, luego nos quedaría una, la otra batalla, es que las leyes marcos europeas de seguridad y higiene nos contemplen de alguna manera la singularidad del oficio para que haya una excepcionalidad y nos, nos dejen trabajar como, como, como podemos hacerlo ¿no? hasta ahora es eh, si aplicamos la ley ya te digo de hecho en elche si te fijas incluso en elche muchas las palmeras de la vía pública se han hecho con festa por el tema de que el mismo ayuntamiento en, en algunas circunstancias ha aplicado esa normativa y se ha visto obligado a a, a poner festas en vez de el, el ...el palmerero tradicional, ¿no?... ...que es nuestra tradición y nuestra cultura... ...te hablo del mismo Belche... ...imagínate fuera de Belche. Esto es una batalla muy antigua... ...porque todavía siguen sin homologarse... ...lo que es la soga... ...¿nos puede decir todas las todos los nombres... ...de, de los utensilios del palmerero tradicional? Sí, eh, mira y me gusta que me digas esto... Eh, ...tenemos, hay una cosa... ...en los palmeros usamos dos cosas... ...que son exclusivamente de la palmera... Yo te digo, la palmera es tan singular que crea un oficio en sí mismo. Eh, no hay, o sea, naranjeros o, o olivaderos o pereros pero sí que hay palmerero Y dentro de esta herramienta singular está el corbellot, eh, que es con lo que se cortan las palmas, que se parece como a un hacha grande. Y luego está la soga. La soga, el trenzado de la soga es una... Es una cosa que nada más que hacen los palmeroos son cinco cabos tenzados conseguimos una cuerda rígida una cuerda que es eh, la ideal para subir y que con también con las normativas que hay vigente esa cuerda descartada totalmente eh, tenemos que luchar para que esa cuerda que encima la hacemos nosotros y que es segura lo más importante es que no es sutil y encima es muy segura pues que se nos deje subir con esa soga eso va a ser otra otra batalla también y el calzado también no es fundamental o no sí eh, a ver hasta hace poco hasta hace poco hablamos del año 2000 hasta el año 2000 yo por ejemplo como la mayoría subíamos eh, o bien con espalveñs o, o con deportivos incluso a veces hasta nos descalzábamos. descansaz eh, actualmente pues todos llevamos incorporados a la bota ahora subimos con botas ...un trepolín que llamamos unos pinchos... ...que nos dan... ...nos dan sobre todo sustentación y comodidad a hora de subir... ...eso sí que es importante... ...pero bueno, eso no es problema... ...eso no está dentro de la seguridad... ...eso estaría más dentro de la comodidad del palmerero... ...y ahí no hay problema para... ...a nivel de, de homologación y de normativa... Pero... ...con la SOA, que sí que es una cosa... ...que es la que te sustenta arriba de la palmera... ...ahí sí que chocamos bastante... ...o sea, o sea que... chocamos de momento de, de uh -huh. frente... Dentro de las tradiciones, el corbellot y la soga se mantienen, pero ustedes las tardeñas la han abandonado, han dejado han dado paso a las botas de trepolín. Claro, eso nos, nos facilita mucho el trabajo, igual que también una cosa que no era tradicional, que era el arnés, que nos da mucha seguridad y comodidad, pues eso no estaba y ahora no hay palmero que no se va sin arnés. Digamos que es una evolución dentro de la tradición, pero sí que hay cosas que se mantienen, que es el corbellot, Podíamos ir con motosierra fuera eléctrica, por ejemplo, se poda mucho con motosierra. Por pues los palmereros solo que siguen la línea de digamos de la poda más auténtica, seguimos con no sé, nos resulta más cómodo, encima fin, se hace un acabado mucho mejor, que es el el cordillo. Eh, y bien. a la hora de subir está de cuerda. Vicente, eh, yo le he preguntado al principio eh, sobre una valoración de esa medalla de plata que se va a entregar este domingo a la familia de los palmereros pero eh, eh, el lunes eh, celebramos el 20 aniversario del palmeral histórico como patrimonio de la humanidad y me gustaría usted como presidente de la asociación de palmereros de Elche que me haga una valoración de esos 20 años del palmeral histórico como, como patrimonio de la humanidad ¿Han pasado 20 años de este reconocimiento internacional y qué se ha hecho por el palmeral? Eh, todo depende con el ojo que lo mires. Vamos a ver algo un ojo positivo y es pues que en 20 años seguimos teniendo palmeral más o menos, digamos, a los niveles que teníamos. A lo mejor sí que ha habido algún huerto, pero vamos, eh, yo creo que la ciudad de Elche pueda apostar de una manera mucho más activa y positiva sobre el palmeral. Y esperemos que esta nueva la ley del palmeral que se está cocinando sea de una ayuda. Pero vamos, una ayuda, porque lo que falta es mucha voluntad política de saber todo el potencial que tenemos y de desarrollarlo. Pienso que no somos conscientes, ni siquiera los solicitanos, de, de la joya que tenemos y el provecho que se le puede sacar a, a este palmeral. Pero bueno, pues de momento el palmeral pervive y también es una cosa buena que tenemos tenemos un el patrimonio nuestro es un patrimonio vivo que en el momento que invertimos en él, pues pues se puede, o sea, el el hacer un elemento vivo puede mejorar mucho sustancialmente, no es ...no es una cosa que digamos... ...bueno pues se pierde... ...bueno se puede perder en parte... ...pero en parte es muy recuperable también. Usted lo ha, ha citado... ...la ley del palmeral... ...que está cocinándose... ...para ustedes es muy importante... ...porque esa ley del palmeral... ...reconoce su oficio también... ...como bien de interés cultural... ...los protege como palmereros. Sí, es... ...por un lado lo vemos positivo... ...y por otro lado con un poco de miedo... ...te, te explico... ...eh... ...estamos ahí en la batalla para que, que bien, nos parece genial que esté el VIP, pero que nos es el, el, el miedo un poco que tenemos es que al ser VIP y estás dentro de la ley del palmeral de Elche, que no sirva, sea solamente el VIP para el palmeral de Elche que es, que es muy grande, pero no deja de ser una pequeña parte de todo el palmeral en, en conjunto digamos, te, te explico la mayoría de los palmeros trabajan ...fuera de ese palmeral delche... ...y si solamente se pudi pudiera desarrollar... ...el oficio de palmero dentro del palmeral delche... ...pues sería una... ...o sea, sería un palo tremendo para los palmeros... ...ya te digo que el 90%... ...pues trabajamos en la mayoría de las veces... ...fuera de ese... ...de este palmeral tan bueno que tenemos... ...entonces, que bien, nos parece bien... ...que se reconozca el VIP... ...pero habrá que poner el ojo... ...o sea, habrá que poner la lupa... ...para que no se... ...no esté solamente ceñido... ...a lo que es el palmeral de, de Elche. Claro, claro, porque... Eh, ...supongo que España... ...en las últimas décadas... Eh, ...creció mucho... Eh, ...cuando se puso de moda... Eh, ...colocar palmeras de todo tipo... ...no solo de latileras... ...sino las que venían importadas... ...que por eso trajeron plagas... ...colocarlas en la vía pública... ...de muchos municipios españoles... ...y eso es el trabajo que ahora... ...ustedes están cosechando la plantación de aquellas palmeras como ejemplares ornamentales en vía pública, ¿les está dando trabajo a ustedes, a los palmereros ilicitanos? ¿Les llaman ayuntamientos? ¿Les llaman particulares? ¿Qué, qué tipo de trabajo es el que tienen fuera de leche? Pues eh, sí, eh, hay una parte muy grande que es eh, el sector público, ayuntamientos y demás, y hay una parte igual, casi más grande, que es a nivel privado llámese chalés, urbanizaciones y, bueno, pues to todo el mundo que tenga palmeras, campo de gol, eh, hay, hay mucho trabajo. Eh, piensa eso, o sea, elche igual que es un productor de zapato y exporta zapatos, pues elche es la cuna de los palmereros y exportamos palmereros y vivimos de eso. Igual que los zapateros viven de vender zapatos fuera, si le dices a los zapateros que solamente puede vender zapatos en Elche, pues el 80-90% de las fábricas les tocaría cerrar. Eso es un poco lo que nos pasa a los palmereros. Necesitamos, tenemos una base que ha hecho aquí en Elche, pero luego es, exportamos ese conocimiento, esa habilidad de, del palmerero para, para cuidar otras palmeras. ¿sí? Claro, ustedes eh, reclaman es que el palmerero sea una figura reconocida en España, pero claro, ustedes juegan con ventaja con respecto a la formación de otro palmerero que pueda formarse en Málaga. Y es que ustedes tienen ese sello de, de origen protegido, como es el palmeral histórico, patrimonio de la humanidad. Vicente Campos, muchas gracias por hablarnos del presente y del futuro de este oficio, el más antiguo y el vinculado al palmeral ilicitano. Muchas gracias a ti, Rosemary también. 101.4 Telehelp Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar Alonso Pues ya hemos llegado al ecuador de nuestro programa Son las 10 y 1 minuto de la mañana Y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta Nos quedan 29 minutos para ofrecerles ese rincón gastronómico Hasta el momento y por supuesto menos tiempo para ofrecerles la ronda de noticias ...ahora en estos momentos tenemos que dar la bienvenida... ...a quienes nos siguen también a través de nuestra señal de Teleilch... ...la glorieta comenzó a las 9 en punto de esta mañana... ...con música pero sobre todo con las entrevistas dedicadas... ...a ese aniversario, el 20 aniversario del Palmeral... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...declaración que obtuvo hace 20 años por parte de la Unesco... ...y también por haber eh, ese aniversario de la Constitución Española... ...que se aprovecha... ...por el equipo de gobierno... ...para reconocer la figura del palmerero... ...el oficio más antiguo del municipio... ...y vinculado a esta joya universal que tenemos... ...y que hemos cuidado como es... ...el palmeral ilícita... ...¿no hemos entrevistado?... ...acabamos de entrevistar al presidente... ...de la Asociación de Palmereros del Che... ...Vicente Campos... ...y nosotros también hemos dedicado... ...en esta primera parte del programa... ...varios minutos para hablar de esas fiestas... ...de la Avenida de la Virgen... ...que por ser multitudinarias... ...evidentemente se tienen que suspender... ...porque la pandemia de la COVID-19... ...sigue sin estar controlada... ...así de rotunda fue... ...y lo aseguró la jefa... ...de la Unidad de Enfermedades Infecciosas... ...del Hospital General de Elche, Mar Masla... ...en este mismo programa La Breta... ...y nosotros ahora continuaremos en esta segunda parte... ...ofreciendo más noticias en nuestra ronda... ...que llegará en unos minutos... ...y también información sobre la buena alimentación... ...que nos la trae Manoli Guilaber... ...en su rincón gastronómico a las diez y media... ...con la propietaria del fogón ilícita, Nieves Gili... ...pero antes, vamos con más selección musical... ...tenemos, hemos escuchado a voces femeninas que emocionan... ...también hemos pasado a escuchar voces masculinas con el gran Rafael y Pablo Aldorán y ahora vamos con otro más antiguo el que ha hecho leyenda el rey del rock el gran Elvis con su Cindy Cindy y sending a couple of old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 que irán destinados a comedores sociales. Y culminaremos la campaña el viernes 18 con el programa especial Sol y Navidad 2020 en Tele-Elx Radiomarca y Tele-Elx Televisión. Recuerda, ya puedes pasar por las oficinas de Tele-Elx y colabora en la recogida de alimentos de Sol y Navidad. Este año más que nunca te necesitamos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya lo han escuchado ustedes en ese consejo, en esa cuña publicitaria, un año más en nuestra casa, Tele en Radio Marca va a realizar su Sol Navidad, así que desde hoy pueden acercarse a las oficinas de Tele a dejar, que estamos junto a Santa María en el carrer de la Fira, a dejar alimentos no perecederos que irán destinados, ya saben, a los comedores sociales del municipio. Y continuamos con más ritmo. Después del Rey del Rock, vamos a fijarnos en la carrera musical del cantante Camilo. Nominado a los Grammy, ese cantante de vida de Rico, ha lanzado un avance de lo que será su próximo disco, Bebé. Un tema muy personal para el artista que cuenta con la colaboración de El Alfa. caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quén te dijo esa mentira? sabesbes que yo no te olvido? Vaya tú eres mi tesoro, sin yo no vivo mi amor Yo no como a mis amigos en la calle no le hago coro Yo llego volando donde ti no demoro Dámelo hoy no me digas tu moro o Esa caderita y tu cuerpo de devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no es coro Si, sí, sí, estoy loco por volver a tenerte sí mi cama dice que eres mi suerte Si, sí, sí, la única que me ama y no por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Fins 1.4 teleelch radiomarca el calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y la llave.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 10 y 14 minutos Estamos a la espera de iniciar la ronda de noticias eh, Y mientras esperamos Pues vamos a disfrutar de más música La que tenemos aquí seleccionada Vamos a fijarnos con la voz de marisa La cantante portuguesa Que es todo un referente internacional del fado Con su lágrima emociona allá donde actúa Cheia de penas Cheia de penas me deito E com mais pena Com mais penas me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tanto Desespero, ganho por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que te não quero E de noite, de noite sonho contigo Espero que tenho de te não ver Estendo o meu chão, estendo o meu chão no chão Estendo o meu chão e deixo-me adormecer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 ...205... ...101.4... ...Telelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues ya estamos aquí... ...ya estamos preparados... ...para iniciar esa ronda de noticias... ...porque nuestra compañera... ...Marga García... ...se encuentra situada... ...en nuestros estudios de Telelch Radio Marca... ...para comenzar el repaso a la actualidad local... ...nos ponemos en sintonía... ...lo acabamos de hacer Marga... ...y te damos los buenos días... ...muy buenos días ross ...bien, hoy jueves 3 de diciembre, ¿qué tenemos?... ...bueno pues entre los eh, asuntos más destacados de ayer... Eh, ...bueno pues uno de los protagonistas... Fue, ...fueron sin dudas los palmereros... ...y es que unido a ese oficio bueno eh, unido a que ese título que va a impartir el Instituto de la Torreta sobre este oficio tan arraigado y tan tradicional en la ciudad, a esa buena noticia, se unió además que ayer se le hizo un reconocido homenaje, coincidiendo esta semana, que como ya sabes, el lunes se cumplió ese 20 aniversario de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral, pues dentro de esos actos, ayer se hizo un homenaje en el huerto de San Prácido a la familia de palmereros de la ciudad, como uno de los... ...responsables del mantenimiento y preservación de nuestro patrimonio de la humanidad... ...sí que fueron unos protagonistas del día... ...y además el alcalde anunció que en el acto de la Constitución del próximo domingo... ...se les entregará la medalla de plata del bimilnario... ...y precisamente por esa labor de preservación y conservación del palmeral. Entonces, ¿quién va a recoger la medalla?... Todavía no, mañana no, en la Junta Local de Gobierno, donde se aprobará eh, el otorgar esa medalla, pues dirán quién será esa persona claro. eh, que recogerá en nombre de todos los palmereros de la ciudad esa distinción tan importante del Ayuntamiento de Elche. Muy bien, pues eh, esperemos eh, que se pueda celebrar ese acto institucional eh, con ese homenaje muy merecido a los palmereros del Chacá. de hablar con su presidente, Vicente Campos, y la verdad es que queda mucho, mucho por conseguir para reconocer este oficio de forma oficial en todo el país. Pues hablamos de un patrimonio de la humanidad como es el palmeral y ahora nos vamos al otro patrimonio, al misterio, Y es que hemos conocido hace nada que la Generalitat ha concedido una ayuda de eh, 10.000 euros para la promoción del Misteri como patrimonio de la humanidad. Lo ha anunciado la Edil de, de, de Cultura, margantón concreto, para la difusión, promoción y fomento del Misteri como patrimonio de la humanidad. Es una línea de ayudas de la Generalitat dentro de esa difusión y promoción de los diferentes patrimonios. ...de la humanidad que cuenta la Comunidad Valenciana... ...así que bueno, una buena noticia siempre que ayude a promocionar... ...uno de nuestros patrimonios de la humanidad. Pues sí, hoy tenemos buenas noticias en eso... ...en lo que se refiere a estos dos patrimonios de la humanidad... ...y tenemos algo más. Sí, bueno, ayer también eh, se presentó el eh, calendario de Aspanias... Ah, ...en sí. eh, la policía local, eh, que es bueno, participa en estas fotos... ...del calendario benéfico del año 2021... La Concejalía de Seguridad Ciudadana colabora en la edición de este calendario que ya se ha convertido también en tradicional por estas fechas y el objetivo es ayudar con la recaudación de este calendario, ayudar a las personas con diversidad funcional. O sea que la policía local va a ser el protagonista en el calendario, los, los hombres y las mujeres de este cuerpo de seguridad. Sí, serán los protagonistas, y bueno, por lo menos colaborar de una forma en este calendario que tendrá un coste de 5 euros. Y como he dicho, lo recaudado irá a ayudar a las personas con diversidad funcional. Que son las que atiende y cuida a España, es uh -huh. esa asociación. Pues vamos a escuchar, si te parece, Marga, al jefe, al de responsable la de la local, policía local. César Zaragoza. A ver qué decía sobre este calendario y esta corte, colaboración altruista y solidaria. Buenos días. Eh, haciendo propias las palabras que ha dicho el, el concejal, quiero agradecer a la asociación que haya tenido la deferencia de fijarse en este cuerpo de policía para que humildemente colaboráramos en la medida de nuestras posibilidades en esa fin altruista, en esa finalidad eh, no solamente solidaria, sino también magnífica, en el sentido de que el objetivo nosotros el objetivo que persigue nosotros que tratar de ayudar a personas que parten ya de una situación de vulnerabilidad y que por tanto requieren de que toda la sociedad se vuelque en la medida de lo posible en, en, en poner ese granito de arena para hacer para hacer esta sociedad un poquito más justa y un poquito más eh, equitativa como bien ha dicho el concejal bueno hemos intentado que ese calendario refleje las distintas facetas que cumple actualmente el cuerpo de la policía local y que todas ellas giran en torno a, un, a una idea principal, y la idea principal es la de eh, apoyo a las personas que más lo necesitan, apoyo a las personas que más lo necesitan, aquellas personas que se encuentran en situaciones de dificultad, y ese es el motivo por el cual desde que iniciamos la reorganización del cuerpo de la policía local, pues entendíamos que eh, la colaboración social y sobre todo el, el ámbito más solidario de esta policía tenía que ser un, un pilar fundamental. Por tanto, agradecer a la agradecer a la asociación que se hayan fijado en nosotros. Bueno, pues y, esto eran lo que estas eran las declaraciones de César Zaragoza en esa rueda de prensa que tuvo lugar ayer con motivo de la presentación de ese calendario anual que España se ha presentado y que es una de las eh, principales fuentes de ingreso para esta asociación. Bueno, las principales son evidentemente las subvenciones públicas que recibe pero el calendario ayuda a seguir manteniendo todos los servicios que Aspanias eh, ofrece a las familias eh, con eh, personas eh, de que padecen diversidad funcional. Marga... Tenemos que hablar de, de, de la pandemia. Por es supuesto, que, no es, puede faltar ¿no? un día sin que hablemos de ella. Sé que nos amarga, pero sí, bueno, pero vamos. Pero hay que hay que informar sí. a los oyentes. Bueno, ayer conocimos dos nuevos brotes aquí en Elche, uno de origen social y otro en el ámbito educativo. Los dos eh, con cuatro casos cada uno. Además, precisamente, eh, ayer eh, tuviste aquí en... Eh, ...aquí en La Glorieta a Mar Masial... ...la responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas... ...y advirtió que la pandemia en absoluto está controlada... ...y la única forma de acabar con este virus... ...es reducir las relaciones sociales... ...por muy duro que sea... ...en esta época navideña de reencuentros familiares... ...y también con los amigos... ...también aseguró que este virus sigue siendo muy agresivo... ...y aconsejó a los que presentan síntomas que no no tarden en acudir al médico... ...porque no hay herramientas eficaces para evitar la mortalidad... ...cuando ya la enfermedad está en un estado ya grave y, uh -huh. y avanzado. Y sí, avanzado. Las, sí las hay, porque lo dijo, lo dijo, sí hay herramientas muy eficaces... ...para frenar el virus, pero en cuando se coge a tiempo. A tiempo, en su ¿eh? estado Ojo. inicial y no ya cuando los síntomas... Ya han pasado uh -huh. al estallido inflamatorio, como dijo ella... ...ya, pa ya ha pasado el virus uh -huh. y ha metido en la sangre. Eso ahí es donde pues surge la gravedad, surgen los problemas... ...y todavía no hay fármacos, tratamientos eficaces... ...para frenar esa mortalidad, que por desgracia... ...en esta segunda ola, estamos viendo... Que está ofreciéndonos las cifras más macabras, más trágicas de la pandemia. Y por eso por eso el gobierno ha pedido, Marga, ayer mismo ha pedido a todos los españoles que nos quedemos en casa estas navidades. No sé si este mensaje va a calar, porque depende de la responsabilidad individual, porque es muy difícil justificar cuando se cierren las comunidades autónomas eh, justificar esos desplazamientos que solo se van a permitir para reunirse con familiares o allegados. Sí, la verdad es que será muy difícil, claro, sobre todo decirle a una persona, bueno, que lleva mucho tiempo, muchos meses a lo mejor viviendo en otra comunidad, es va a ser difícil decirle, bueno, pues que intente ¿Qué? reducir y que no y que no venga aquí en estas uh -huh. fiestas tan señaladas para reunirse con familias y amigos. Uh -huh. Pero bueno, al final como vienen diciendo de eh, bueno, no solo el alcalde, todas las administraciones que la salud está por encima de todo. Y bueno, hay que ser responsable en estas fiestas. Pues Marga, muchísimas gracias. ¿Las previsiones? Sí, bueno, pues eh, tenemos varias eh, previsiones. y Sí. que tenemos muchas, ¿no? Hay sí, muchas sí. ruedas de prensa. Sí, ayer teníamos una lista importante y hoy y no es menos. Sé que tenías preparadas las medidas restrictivas no que se adoptaron ayer en ese en esa reunión entre Gobierno y Comunidades Autónomas de ampliar el toque de queda hasta la una y sí, media. Pero es que de... no tenemos tiempo. No tenemos. <risa> me, voy, me voy directo a las previsiones porque ya son las diez y media. Sí, sí. El Edil de Comercio, Felipe Sánchez, presenta el concurso de escaparatismo navideño. Uh -huh. Ayer presentó la campaña de Navidad en Comercio en la Marina. Bueno, pues hoy otra iniciativa para dinamizar el, el comercio en la ciudad. También el alcalde y el edil de mantenimiento Héctor Díez visitan las obras de asfaltado del PON del Bimilenari. Uh -huh. Estos días ah, cortado al tráfico. Importante a los conductores. Importante a los conductores. Hasta mañana hasta mañana seguirá cortado el PON del Bimilenari. También habrá una lectura por, de un manifiesto por el Día de la Discapacidad. Será uh -huh. en el Salón de Plenos. Y además el Edil de Bienestar Social Mariano Valera despliega la pancarta con motivo del día contra los trastornos alimentarios. Pues eh, nos quedamos con esa advertencia que circular eh, por la Ronda Norte, por el puente del Bimilenari, va a ser casi misión imposible durante hoy y mañana, dices, Marga. Eso es, bueno, sí, pues, por estas obras de asfaltado... Eh, no solo el puente, sino también la rotonda de Carrús, por lo que se van afectados también la ronda Baiduso. Así que, bueno, atentos los conductores. Que, que busquen otras vías que alternativas, otras al que no sé dónde, dónde las pueden buscar <risa> en estos momentos. Pues vías Gracias. alternativas, te digo, eh, usar la autovía o la avenida de la Libertad. No Esas más. son las dos alternativas es. que desde la policía local no Cierto, sale. cierto. Vale, pues muchísimas gracias Marga, buen trabajo y a la una volvemos a escucharte y a verte aquí en Teleelps, en Radio Marca. Si las previsiones te lo permiten. Si las es, espero que sí, espero que sí que me lo permitan estar aquí a la una, pero por supuesto en nuestra web tele.es toda la información y a las 9 y media esta noche en el Telenit las imágenes de la jornada. Pues hemos escuchado y hasta hemos estado saludos. hasta luego con Marga García y ahora vamos con Paco Gómez. Hola, buenos días. Mientras el Elche Club de Fútbol tiene puesto el foco en el Villarreal desde principios de semana, el Villarreal solo piensa en el Siva Sport, el equipo de la Europa Liga al que se enfrenta esta tarde contra el equipo de la Superliga Turca. Por tanto, buen momento para que el Elche espie a su próximo rival de Liga, un Villarreal que no empezará a pensar en el Elche hasta mañana viernes, con lo que el Elche ahí cuenta con esa situación. Ligera ventaja de que el submarino amarillo esté hoy y durante todo el comienzo de semana eh, preparando el partido de la Europa League. Para el encuentro del domingo, el primero de los cinco partidos de liga en este dificilísimo mes de diciembre de alta exigencia, el técnico del Elche va a poder contar con todos menos con eh, Lucas Bollé. A última hora el Elche mandó un recurso con las imágenes al comité de competición... ...que ha desestimado el recurso interpuesto por el Elche... ...además de ponerle una multa al futbolista de 600 euros... ...por esa segunda cartulina amarilla que supuso la roja, la expulsión... ...y también algo más de 300 euros al club. Por tanto, Lucas Bollé será la principal baja... ...de cara a ese importante partido frente al Villarreal. Sin embargo, el técnico podría... Eh, contar con Emiliano Rigoni se ha recuperado en tiempo récord de su hombro izquierdo, también con Cone superada eh, la gripe y el guardameta el ruso Rodríguez que ya eh, bueno ha superado sus problemas en la rodilla izquierda que le impidieron estar en el partido contra el Cádiz en la convocatoria. Por cierto que ya tenemos fecha y hora para el último partido del año y para el primero de 2021. El encuentro que cerrará 2020 será el Elche contra el Real Madrid el miércoles día 30 a las 9 y media de la noche en el Estadio Martínez Valero. Y el primer partido de 2021 será el Elche frente al Atleti de Bilbao el domingo 3 de enero a las 2 de la tarde. Hasta luego.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 Muy buenos días. Comenzamos la jornada del jueves con mucho frío, sobre todo en pedanías del sur del Candeals, donde se han producido efectos de inversión térmica. Temperaturas negativas en pedanías como Algoda o Matola, algunas décimas por debajo de los 0 grados. En Derramador, 1 grado, en Valverde, 2 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 5-6 grados centígrados. Y es que la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica con dominio cielos despejados. Por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Hoy alcanzaremos temperaturas que en buena parte del territorio van a rondar los 16-17 grados. En alguna pedanía rozaremos los 18 grados. El viento flojo de componente oeste a partir de mediodía. Mañana viernes llegará un sistema frontal de origen atlántico desgastado pero con la suficiente actividad como para dejarnos por la tarde nubosidad en aumento incluso se podría escapar alguna gota o alguna precipitación de carácter débil. El protagonista de mañana también será el viento puntualmente moderado de componente oeste, rachas que podrían superar los 50 km por hora, temperaturas máximas en torno a los 15 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada, con el efecto de la nubosidad, no bajarán tanto en la ciudad, mínimas que van a rondar los 9 grados. Tras el paso del sistema frontal de origen atlántico, llegará una masa de aire polar marítimo que nos va a dejar un fin de semana con temperaturas muy bajas. Valores... En torno a los 12 13 grados mínimas que por las noches bajarán por lo menos hasta los 5 o 6 grados durante el fin de semana nos seguirá acompañando el viento de poniente rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora esto aumentará aún más la sensación térmica de frío el sábado cielos prácticamente despejados el domingo algo más de nubosidad el lunes seguirá llegando nubosidad se recuperan un poco las temperaturas valores en torno a los 10 grados y seguirá el viento moderado con rachas en torno a los 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, primer fin de semana del invierno climático, un invierno marcado en estos primeros días por frío invernal. ¡Hasta luego!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 24 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, emadornado de harina con las manos en la masa. Ven conmigo. Pues con las manos en la masa cogemos a Manoli y y a Nieves Gil, a quien damos la bienvenida Manoli, Buenos días. Es, es tu rincón gastronómico es nuestro momento <ríe> bueno y como siempre en este momento tenemos a nuestra experta en gastronomía y nutrición, Nieves Gil que como sabéis es la directora de la cadena de establecimientos de gastronomía para llevar el fogón licitano, que además es la vicepresidenta de AESEC, la asociación de empresas del sector servicios de la comarca, pero que además en estos días suma un nuevo cargo que es el de vicepresidenta de la asociación Asociación de Hostelería de Elche en Ives, ¿Cómo te apañas con tantas cosas? Buenos <risa> días, <risa> Buenos días. Enhorabuena, buenos días. Pues Enhorabuena sí. por el cargo. Muchísimas gracias. La segunda a bordo. Sí, la verdad es que es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Y más en estos tiempos. Es un honor. Es un honor por la, la confianza que han depositado muchas personas, porque además esta asociación es la más representativa eh, de hostelería en Elche, es la más grande, y bueno, ya os digo, una gran responsabilidad y, y requiere mucho trabajo. Entonces espero estar a la altura. Bueno, ayer estuvimos hablando aquí también en, en directo en el programa ...entre amigos con Marco Antonio... ...que es el presidente... Sí. Eh, ...nos estuvo contando... ...bueno pues algunas... ...de las cuestiones que más les preocupa... ...como el ocio... ...que sigue cerrado... Eh, ...esa petición de que le cambien la categoría... A, a, ...a categoría de cafetería... ...para que puedan abrir... ...que les dejen... ...al menos estos días de Navidad... ...los festivos hacer tardeo... ...que le bajen los impuestos... ...que están dispuestos a movilizaciones... ...alguna pincelada que quieras dar Niedés... ...sí, bueno, sí es cierto... ...que hay eh, muchas reivindicaciones que se están poniendo sobre la mesa, porque hay tantísimas personas afectadas, ya no solo directamente, sino de forma indirecta también, proveedores, ¿no? Proveedores, artistas, Imagínate, artista claro, todo. hablando con uno de las distribuidoras, de los que muchos de los asociados eh, somos clientes, eh, nos contaba también esto, que, que ellos están dispuestos a colaborar en todo lo posible, porque si nosotros no arrancamos ellos eh, lo van a pasar muy mal también. Entonces, esos son eh, puestos de trabajo indirectos y ahí se mueve mucho. Entonces, la verdad es que es un compromiso con todos los hosteleros aquí en Elche eh, de poder eh, reivindicar todo lo que nosotros creemos o vemos que, que, que se podría mejorar, que se puede hacer y luego, por otra parte, por supuesto, colaborar. Eh, una colaboración estrecha con el equipo de gobierno para poder sacar todo esto adelante porque el bien, como ellos mismos dicen y es así, el bien nuestro es el bien de todos, entonces uh -huh. vamos a trabajar muy intensamente, vamos a tener unos meses de un trabajo muy intenso Eh, para colaborar y para poder intentar sacar adelante todo esto. Seguro que sí, espero que sea muy pronto. Bueno, vamos a hablar de la Navidad, que son buenas noticias. Vamos sí. a intentar, dentro de la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos. Y desde luego, la gastronomía es un denominador eh, vamos eh, que no puede faltar en, en, en estas fechas. no eh, Siempre sí. en torno a una mesa, se celebra la Navidad, en torno a unos postres, a una buena comida, una buena sobremesa, máximo 10 personas en sí, estas sí, fechas sí, clave. Sí. y Y bueno, está clarísimo que si nos podemos evitar el trabajo de, de cocinar y dedicarnos a vivir con la familia el poco tiempo que nos dejan, claro. pues muchísimo mejor. que nos propones, Nieves? Pues sí, mira, para eso estamos, por supuesto. y Además, este año eh, nos está eh, resultando especialmente complicado poder diseñar esa carta que nosotros durante 24 Navidades ya... Que ya son. Sí, que ya son. Estáis a punto de hacer las bodas de plata en el jabón. A punto, a <risas> Además, tenemos mucha ilusión, ¿no? Y sobre todo después de, de, de pasar este año ¿no? que estamos uh -huh. paseando, pasando tan difícil entonces eh, lo primero que quiero eh, pedir disculpas a todos nuestros clientes del fogón porque en eh, la carta se está retrasando bastante porque detrás de ese trabajo pues también hay una serie de, de cuestiones que hay que resolver, como es por ejemplo eh, a los proveedores necesitamos eh, tener unos precios fijados, entonces ahora es complicado para ellos también precisamente por los cambios que estamos teniendo y nosotros claro, tenemos que hacer una oferta completa a nuestros clientes, ¿no? Decirle, mira, esto es lo que nos, nosotros os ofrecemos y esto cuesta tanto. Entonces, claro, a la hora de elaborar carta pues se ha ido retrasando un poquito, yo estoy ya ultimándolo y en breve lo vamos a tener y además vamos a tener, estamos potenciando sobre todo el formato digital que todas las personas de la forma más fácil posible, si es con un código QR si es a través del móvil que lo puedan tener en, en encima, e que incluso, puedan llevar esa carta pedir, eh, y reservar a través de, de claro, estos sistemas claro, y fíjate Manoli que tenemos un montón de novedades en el fogón porque tenemos ya lista nuestra tienda online uh -huh. hemos eh, estrenado página web para que sea mucho más accesible y de más información y demás servicios y dentro de ese nuevo formato web eh, tenemos la nuestra tienda online uh -huh. que eh, ahora mismo está inactiva, igual la podemos activar mañana pasado porque sabéis que hay unas medidas de seguridad bancarias entonces eh, estamos pendientes de recibir esa notificación con la apertura de la pasarela ...bancaria para que las personas, pues nada... ...tú llegues, abre la tienda, te pases... ¿Qué vamos a encontrar en esa tienda online? Uy, vais a encontrar de, de, de todo lo que nosotros podamos ofrecer lo mejor... ...sabes que antes estábamos comentando que nosotros somos... Eh, ...nos encanta el kilómetro cero... ...todo lo que sean productos de nuestra gastronomía... ...lo más cercana posible... ...y además en el próximo año yo me comprometo a promocionarla... ...todo lo posible... Entonces vais a encontrar desde clásicos grandes clásicos siempre tendréis arroces en nuestro arroz con costra eh, de ensalada la ensalada verde, la ensaladilla rusa, a luego otras ensaladas más especiales que vamos más eh, navideñas, eh, sí, sí, sí que vamos preparando en el fogón y no nos olvidamos de la oferta vegetariana eso, ¿vale? que es que mm, eso sí, es muy importante porque mucho. hoy en día en muchísimas, en, en, yo diría que más de la mitad de casas, algún vegetariano algún vega, o algún vegano en, en, en las familias ya hoy en día es una tendencia en alza. Y ¿Sí? yo me imagino, y además lo he comentado con algunos veganos, que les ofende muchísimo cuando les ponen un plato de ensalada como si fueran conejos y como si no comieran otra cosa. Que la oferta es muy amplia sí. y sí. desde luego vosotros tenéis además Mucho. una línea vegana. Efectivamente. Entonces realmente ya es ofensivo si queremos y si incompleto la eh, comida, las personas que optan por este tipo de alimentación son defensores de la naturaleza, de la alimentación de cercanía, con lo cual tenemos que cuidarlos también, ¿no? Uh -huh. eh, hay Que, que no comen com solo lechuga, que comen muchas cosas. Efectivamente, yo incluso gente joven y demás venía y decir, es que estoy harta de comer patatas, es que cuando vamos a comer un sitio, para mí lo único que hay son patatas. Entonces, eso se tiene que acabar y desde luego tienen que haber más opciones. Eh, ¿Por qué esto está siendo así durante mucho tiempo? Pues porque ...que es eh, un mercado minoritario... ...y había mucho desconocimiento también... ...también, efectivamente... ...fíjate que nosotros, eh, yo le pedí... ...a nuestro jefe de cocina, Francisco... ...quería un buen plato... ...que celebrara la Navidad para que las personas que no quieren comer carne ni pescado, pues tengan un plato eh, apetitoso de, bueno. de Navidad. Exacto. Y además, recomendable para las personas que también llevamos una… Y que no hace falta ser vegano, eh, que también se puede comer esos platos sin serlo. Mira, y nos ha creado un Wellington de berenjena. De berenjena, Esta, qué bueno. Está exquisito. Eh, no sé si conocéis... Recordamos que el Wellington, el Wellington es un sistema enrollado con hojaldres. Ha vuelto con hojaldre, la pieza de carne y demás. Bueno, pues aquí es ese mismo formato, pero eh, es además un formato es individual y eh, con berenjena. Qué rico. Bueno, está... De verdad, que os lo digo, espectacular. Está para probarlo. Y va eh, también un poco eh, dirigido y un poco de homenaje a estas personas que no quieren comer carne, por mucho que se promocione y que se venda y demás, y que tengan una opción que está muy buena. Y luego, pues... Eh, lo, típico, lo... lo típico que le dicen, por un día no pasa nada. Pero eh, es, exacto. Es que sí, un sí, día sí. ni ninguno. Es que me vas a romper la estructura del menú. <risa> es que tal... Bueno, bueno, pues para eso estamos nosotros. Claro. Para que cada persona que se vaya a sentar en una mesa pueda comer. Comer lo que, lo que quiere lo que necesita. No solamente por preferencias, sino también por salud. Hay muchas personas que tienen alergias y no pueden comer de todo. Entonces, mm. eso ya es una necesidad, no es un capricho. Eso también es una cuestión importante en estos días. Muy porque importante. cada vez hay más alergias. No solamente está Exacto. el tema de los veganos, sino también personas que tienen algunas alergias, algunas intolerancias. Exacto. Y luego, bueno dentro de nuestra carta, vamos a tener los tradicionales. Eh, los que no por, pueden fallar. Los que no pueden fallar. Entonces, nosotros somos especialistas en cordero. El cordero que nosotros eh, ofertamos siempre es cordero nacional, por supuesto. Eh, tiernecito, Qué bien rico. hecho, eh, al estilo tradicional. La verdad es que siempre tiene muchísimo éxito. También tenemos el cochinillo. El cochinillo yo me llama mucha la atención y me satisface además que todas las Navidades vienen clientes. No, no, no es que el cochinillo tiene que ser del fogón. Bueno, pues es, que es, que es muy importante tener un buen años. un buen horno porque en casa exacto, no se puede hacer de la misma exacto. manera la mayoría de hornos. Yo os digo que simplemente con la energía que se consume para cocinarlo porque nosotros por Hace ejemplo los tenemos toda la noche. O sea, los cochinillos se dejan la noche anterior, los hornos cargados y están durante 10 horas. A baja temperatura. A, claro, cociéndose poquito a poco para que estén muy tiernos y luego se les da el tostado uh -huh. a última hora, ¿no? Para que ese tenga ese crujiente que tiene por encima. Y luego los pescados, que os voy a decir? Los pescados, siempre pescado fresco. Unos van a ir al horno muy sencillos, otros van a ir también con su hojaldre. Lo bueno del hojaldre que tiene es que, aunque se te enfríe un poco, está casi mejor. Uh -huh. Entonces, es un plato muy muy celebrado y que ya te digo que eh, nosotros lo desarrollamos, tenemos mucha experiencia y lo desarrollamos muy, muy bien, ¿no? Con diferentes combinaciones, con algunos rellenos para que el hojaldre no esté seco, esté jugoso y además que fíjate, que sabes tú que en esas noches es que casi siempre nos sobra comida. Siempre. Bueno, pues tú te haces un hojaldre y si te sobra, lo guardas en el frigorífico y al día siguiente tienes una comida espectacular. Ajá. Uh -huh. Voy a tener en cuenta, los hojaldres no nos los metamos nunca en el microondas, esto es fundamental, ¿por qué? Porque se ponen chiclosos y es una masa que no permite eso. Ni hojaldres eso. ni croquetas. Efectivamente, eso tiene que estar tostadito y crujiente. Como último recurso, si no tenemos más remedio porque no tenemos otra forma... Un golpe de horno, ¿no? Bueno, el horno te iba a decir, Sí, si porque hay que calentar en el microondas, porque no hay otra forma, por lo que sea, siempre destapado. Y el tiempo mínimo, solamente pues un poquito, calentarlo un poquito porque me apetece un poquito más caliente, ¿vale? Pero destapado. Y, y no dejar que, que se estropee. Y yo digo siempre, una, una tostadora. Ponemos encima de la tostadora. Claro. Un poquito, vuelta y vuelta. Y, se y se eso está ya. crujiente y está buenísimo. Uh -huh. Entonces, son cosas que son delicadas. Primero, hay que saber hacerlas. Por eso, en el Fogón, tenemos un equipo muy Sí, porque muy como competente. no lo ves, no controlas el punto. Eh, exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que quiero hacerlo una vez al año, una noche al año. Me meto en camisa de 11 varas. Y luego es, también es tradicional eh, los desastres y eso ya no tiene remedio. Efectivamente. Y como os he dicho, y ya una cuestión por economía. Yo os garantizo que todo lo que preparamos en El Fogón está hecho por profesionales y que sabemos tratar el producto. Y bueno, os invito desde luego a todos a conocerlo y a que no os compliquéis la vida estas Navidades, que nosotros vamos a cocinar por vosotros y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo y muy agradecidos. Además, todo buenísimo. Bueno, y antes de la Navidad, ahora, por ejemplo, para este puente tan largo que tenemos, vais a abrir todos los días? Sí, sí, abriremos todos los días y estaremos, bueno, a vuestra disposición para, para, lo, que, para lo que necesitéis, para lo que queráis. ¿Qué nos recomiendas para estos ¿no? días de puente? Mira, en estos días, normalmente, aunque sabemos que... La, y hay que respetarlo, insisto mucho en esto. Vamos a ver... Eh, si no nos podemos reunir más de 10, no lo hagamos. Vamos a proteger a los mayores, a los niños. Eh, mi madre estaba triste el otro día porque no podíamos ir. Mamá, si es por ti. Bueno, más de 10 en plena Navidad, ahora seis Efectivamente. ¿No? Ahora son seis, sí, sí, sí, ahora son 6. En, en esas noches... Noche buena, noche vieja, 10 claro. máximo. Sí, las bueno, reuniones, comidas, cenas, Navidad, uh -huh. el 1 de enero, uh -huh. el 5 y el 6. Exacto. Entonces, en estas fechas tan importantes que nunca, nunca han tenido que privarse de eso, incluso de los que es, hijos que están fuera y que este año no van a poder venir porque están en países donde las restricciones son todavía más duras que aquí. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hacerle llegar nuestro cariño, nuestra alegría. Ella, por supuesto, va a tener su cena, la que ella quiera, lo que ella le guste, pero no nos podemos arriesgar a que le pase algo y que se ponga malita, ¿no? Exacto. Y entonces eso tenemos que ampararlos, consolarlos y que entiendan que, que, bueno, que este año es así y que el año que viene estaremos todos juntos, seguro además, os lo digo. Y ¿eh? lo celebraremos doble. Efectivamente, y lo vamos a celebrar con una alegría y con unas ganas que va a ser, eh, bueno, va a ser una explosión de, de alegría. Ros, tú que más de qué? carne o de pescado. No, mira, eh, se me que me, por lo que estaba hablando, Nieves, ¿sí yo soy de pescado, pero sí. por lo que estaba hablando, eh, lo de del hojaldre, es que yo el único hojaldre que como es el del rollito de primavera. ¿Eso es hojaldre? ¿Eh? Eso no es hojaldre. No, no no precisamente no. Pues no es no lo es más padre. parecido. <ríe> es crujiente y tiene color. Sí, sí. Pero hojaldre no, no es. es. Entonces, vale. el hojaldre es una muy buena opción. Y os quería comentar, ahora que estamos aquí, algo que para mí es importante y no quiero que se me olvide. ¿Sabéis que el ayuntamiento ha convocado el primer concurso de escaparates navideños? Uh -huh. Y hay dos hay dos categorías. Una que es para comercios y otra es para hostelería. ¿Ah, sí? sí. Y además con 6.000 euros en premios. O sea ¿Vas a participar? Está... Por supuesto. Ah, Yo lo planteé allí y las mujeres del fogón han dicho que participan. Y claro, Y están preparándose sus tiendas, cada una para decorarlas y participar en este concurso. ...que vamos a darle un aire navideño... ...es la primera vez que se hace para la serie... ...es el primero, aquí en Elche es el primero... ...y además, exacto, que han, han... ...han incluido la categoría de hostelería... ...en hostelería, pues sabemos que vamos a ver... ...más interiores, uh -huh. ¿vale? porque es lo, ...y el escaparate claro. del comercio... ...pues lo tendrá más en el escaparate... ...pero bueno, yo animo mucho... ...a estas mujeres mías... ...que están a mi lado... ...que están con toda la ilusión... ...para dar ese aire navideño a uh -huh. las tiendas... ...y bueno... Eh, estoy encantada y me gustaría que desde aquí pues que todo... no las nombres? Que seguro que te están escuchando sí, Dinos sí, sus nombres Sí, es que no quiero dejarme ninguna ¿vale? <risa> Claro, claro Pero, que pasa. Sí, sí, no quiero, <risa> Es que son muchas eh, Son unas cuantas y sobre todo mujeres estupendas no sabéis que Bueno, yo... pues un saludo para todas claro, ellas claro. Sí. Y, y sobre todo, bueno, hay que agradecer a Nieves que nos adelante porque el, el concurso de escaparatismo navideño, sí. el Felipe Sánchez sí. el concejal de comercio, lo ...acaba de presentar en rueda de prensa... ...así que Nieves Gil nos ha avanzado aquí esas pinceladas de lo que va a ser el concurso claro descaparatismo, de sí. comercio ¿Y? y hostelería, por primera vez se abre a la hostelería, buena Exacto. idea mm -hmm. y no, algo pues se tiene eso. que notar que ya oh, eres vicepresidenta supuesto. de la asociación ah, de ya planos. se nota ya bueno, bueno. entonces pues animar a todos a que participen y que creemos ese ambiente navideño entre todos y por supuesto que visiten las tiendas del fogón y que nos digan qué les parece esa decoración, mm -hmm. si les gusta si si se puede mejorar o si les parece que que está bien así, no sé, que les esperamos a todos mm. con mucho cariño. Pues la próxima semana, eh, Manoli déjame poner un villancico, esta no, porque todavía vale, no. Vale, vale. Pero la, la próxima Ay, ya ¿Me dejas que te lo recomiende? No, que yo ya tengo... ¡Ah! Que... <risa> pero si, si tenemos muchos jueves Eso de aquí a yo. la Navidad venga. Vale, el siguiente al tuyo el tuyo, que será jueves un día más próximo a la Nochebuena sí. el, ¿vale? vale, vale, el siguiente perfecto. mío y luego el, tuyo. Ah. y luego el de Nieves bueno pues con, con la Dios. alegría que nos deja siempre con todas sus sus experiencias Nieves, Gil, directora del Fon nos despedimos, ross y la semana que viene volveremos a, seguiremos hablando de la Navidad y ojalá cada vez con más alegría y con más esperanzas a que todo esto pues tenga un final feliz muy pronto evidentemente que la pandemia no nos quite esa fiesta tan entrañable como es la navidad gracias nieves sí, gracias hermano gracias, gracias.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 24 años cuidando de ti.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 Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroen, Carácter, Box Mecánica Reyes, ASEG, Vegar Concesionario Oficial Mercedes Benz, Urbacer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 Pues ya hemos llegado al final del programa La Glorieta. Quedan tan solo dos minutos para las 11 Nosotros ponemos el punto final y lo hacemos con música, porque nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con las cantantes Belén Aguilera y Lola Índigo. Se han puesto la tirita tras darse el sí quiero en su nuevo tema. Con ellas les decimos adiós. Mañana volvemos.